¿Alguna vez, mientras usted todavía estaba bajo la autoridad de su padre allá en su infancia y adolescencia, consideró que la decisión o instrucción que su padre le daba era totalmente injusta o incluso peor, equivocada? Ahora que usted ya tiene un hijo o hija y se halla en una situación nada fácil y que exige prudencia y sabiduría, comprende mejor por qué su padre en aquella ocasión en el pasado tomó la decisión que tomó? Hoy, continuando con este paréntesis en su serie actual y enfocado en el Día del Padre, el Dr. David Jeremiah continúa enseñando lo que la Biblia dice sobre los padres. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para concluir su mensaje de Padre a Padre. Bienvenido a una nueva edición de Momento Decisivo. Hoy, continuamos la lección que empezamos el día viernes titulada De Padre a Padre. En algún mensaje, usted habrá oído que me refiero a alguno de mis nietos. Como bien puede deducir, eso significa que mis propios hijos ahora ya tienen sus propios hijos. Resulta muy interesante notar cómo tratamos a un nieto. Nos lleva a recordar aquel tiempo en que su padre tenía su misma edad. Además. Nos permite también tener una palabra basada en la experiencia propia. Cuando el padre de ese nieto nos hace alguna pregunta respecto a cómo criarlo, podemos hablar de padre a padre. La Biblia nos da muchas enseñanzas que sirven muy bien con cada uno de los hijos. Lo interesante es que estas enseñanzas no son normas necesariamente rígidas e inflexibles, sino más bien principios amplios. con suficiente flexibilidad como para que se los utilice con los hijos, cualquiera que sea su edad o etapa de desarrollo. Así que concluyamos nuestra consideración del tema de padre a padre.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 Sin ningún rival apreciable, la razón número uno entre los cristianos es el problema de demasiados compromisos. James Dobson ha dicho en más de uno de sus libros que más divorcios son producidos por el demasiado compromiso mutuo de parte de esposas y esposos, que por todos los demás factores combinados. Él llama al demasiado compromiso el asesino número uno de los matrimonios. Sea que nos guste admitirlo o no, mucho de la responsabilidad del demasiado compromiso puede ponerse al umbral de la iglesia evangélica. Una persona activa fue un día a hablar con su pastor en cuanto a la esposa que se había fugado. «¿Y cuándo se fugó ella?», le preguntó el ministro. «No estoy seguro», dijo el hombre. «Fue en algún momento entre el lunes y el viernes de esta semana». Yo he estado en la iglesia cada noche esta semana y no puedo decir francamente cuándo se fue ella. Vi una caricatura hace unos días. Muestra a una madre sentada sobre la alfombra con sus pequeños y explica. ¿Su padre, hijos? Mide un metro ochenta. Es guapo y tiene un bigote encantador. Está trabajando como loco para llegar a ser vicepresidente y le encanta jugar al golf. Eso nos hace sonreír y llorar, Pero así es como son las cosas en muchos hogares. Si las encuestas son precisas, el padre ejecutivo pasa un promedio de 37 segundos al día con su hijo o hija. Visto desde la perspectiva del niño, resulta como lo que escribió una niña en un informe en un salón de clases en cuanto a su familia y los problemas en su familia. La niña dijo, pues bien, yo casi... Nunca veo a mi padre. Yo creo que los hijos deberían poder ver a su padre. El mío trabaja hasta tarde y se supone que debe estar en casa los domingos, pero a veces él también trabaja ese día. Y cuando leyó el informe, otro niño le dijo: Débora, si un padre juega demasiado con sus hijos, se hace pobre. Esa es la actitud que la mayoría de chiquillos tienen en cuanto a sus padres. Aun cuando muchos padres adictos al trabajo. ¿Están convencidos de que están sacrificándose por el futuro de su familia? Todos necesitamos oír la verdad clara y sencilla. La adicción al trabajo es el epítome del egoísmo. El trabajo de un adicto al trabajo es hecho para suplir sus propias necesidades. Y sea que lo sepa o no, está supliendo esas necesidades a costa de su familia. Pablo dice que el hombre que no provee para las necesidades de su propia casa es peor Que un no creyente, 1 Timoteo 5.8. ¿Eso es serio? ¿Es una acusación para mí y para todos cuando permitimos que nuestro trabajo nos impida hacer lo que Dios quiere que seamos en primer lugar? Poco después de que nos mudamos a California, uno de los padres de nuestra iglesia me invitó para almorzar, y mientras comíamos, me contó el episodio de la muerte trágica de su hijo. Su hijo Estaba en penúltimo año en nuestro colegio de bachillerato. Era un atleta prometedor y un excelente joven cristiano. Un día, yendo en el asiento posterior de la camioneta de un amigo, el vehículo se salió de la carretera y un vehículo motorizado, todo terreno, le cayó encima al joven, aplastándolo. Aquel hombre me contó esta experiencia y el tremendo conflicto espiritual que había atravesado desde entonces. Entonces, me contó de un encuentro que había tenido un día caminando por la playa. Conoció a un individuo llamado Jerry, que era psicólogo. El psicólogo había atravesado la misma exacta experiencia que él, habiendo perdido a su hijo. Y mientras conversaban, Jerry de repente le hizo esta penetrante pregunta. «Si pudieras, ¿darías todo lo que tienes para pasar un día con tu hijo?» Sin vacilar, mi amigo dijo «¡Sí!». Y dada la misma pregunta... el mismo conjunto de circunstancias. Todos nosotros no vacilaríamos en responder tal como Él. Pero, ¿no es trágico que todos nosotros, aunque daríamos todo lo que tenemos por lo que no podemos tener, no damos nada por lo que está disponible para nosotros al pedirlo? ¿Que es tiempo con nuestros hijos? Era sábado y para nuestra familia, Era un sábado nuevo y emocionante del tipo de invierno en California. Había un campamento en las montañas de propiedad de algunos amigos que prometía montar a caballo y diversión familiar. Así que nos embarcamos en el coche temprano en la mañana y nos dirigimos a nuestro destino. Aunque estábamos apenas a unos cuantos meses a distancia de la región anterior en donde abundaba la nieve, los hijos estaban entusiasmados cuando empezamos a ver algo de nieve en la carretera. Les aseguré que, puesto que estábamos de prisa, que al volver nos detendríamos para que ellos pudieran bajarse y jugar. El campamento fue hermoso. Se halla en la parte de atrás de un valle al final de una carretera con ondas huellas de vehículos. Era el lugar donde el autor vaquero, Tim Holt, había vivido una vez. Y su cabaña blanca era un museo en miniatura de artículos folclóricos. Todo el día los hijos montaron los caballos, Y después de sentarnos y conversar un rato, empezamos el regreso a casa. Yo me sentía muy bien. Toda la familia había estado junta por todo un día y nos habíamos divertido mucho. Todos nos habíamos reído por las lágrimas del pequeño Danny, por su enorme perro lanudo demasiado amistoso. Nos echamos a reír cuando vimos la expresión en la cara de Jennifer, cuando su pony empezó a trotar y ella no podía figurarse cómo detenerlo. Y David no podía hacer que su caballo obedeciera sus órdenes firmes y masculinas. Recuerdo, cuando enfilé el coche a la salida del apartamento y a la carretera, que pensé lo difícil que había sido tener esos días de familia durante las primeras semanas de nuestro ministerio en California. Cuán agradecido estuve entonces, y en ese momento, por mi amada esposa y mi hermosa familia. Como les había prometido... Cuando bajábamos del monte, nos detuvimos para jugar en la nieve. Todos, excepto mamá, se bajaron del vehículo. Todos nosotros, cinco, nos dirigimos a la nieve que se derretía rápidamente y yo advertí a los hijos cuando nos bajamos del coche que se quedaran fuera y lejos de la carretera. Los automóviles y camiones zumbaban al pasar a alta velocidad por la bajada desde una altura de como 1,500 metros. Bien, Nos perseguimos unos a otros por un rato con las bolas de nieve y nos reíamos mientras corríamos. Y después de una larga correteada alcancé a mi hijo de 12 años en ese entonces que me había dado directamente en la frente con una bola de nieve lodosa. Me di la vuelta hacia el coche y justo en ese momento vi a Jennifer caminar delante del coche y dirigirse hacia la carretera. Mi esposa, que se había quedado en el coche, hizo sonar la bocina. Grité y corrí al mismo tiempo alcanzándola y jalándola hacia atrás, hacia el otro lado del coche Medio asustado y medio enfadado, le di dos nalgadas por desobedecerme y la senté en el asiento posterior del coche Me senté detrás del volante para dirigirme a casa y todos estaban muy callados Excepto por un ocasional gimoteo de Jennifer Aunque ella no quiso hacerlo Pocos momentos después le dije que tenía que pasar sobre el espaldar y sentarse en mis rodillas. Siempre trato, después del castigo, de expresar amor. Así que le dije al oído cuánto la quería y cuánto me asustó su acción imprudente. La fuertemente. Y por alguna razón, sentí que me atragantaba por la emoción. En realidad, no estoy seguro de lo que me sucedió en ese momento. No lo sé, ni siquiera hasta este día. Tantos pensamientos parecían converger en mi mente, mostrándome algo así como un montaje de mi familia. El día en que habíamos pasado juntos, la risa, el miedo, darme cuenta de que debería haber habido muchos más días como ese. Fue un pensamiento doloroso. Me estremecía cuando me golpeó el pensamiento de perder a una de las personas más preciosas en mi vida. Por alguna razón, amigos y amigas, Desde ese día, he vuelto a reproducir ese viaje de regreso a casa cientos de veces. Todavía no estoy seguro de por qué los eventos de ese día me afectaron de esa manera. Pienso, sin embargo, que algo del mensaje que he tratado de decirles hoy, quedó condensado en esos breves momentos de reflexión. ¿Qué sucedería en mi familia si la intensidad del sentimiento y preocupación por la posible pérdida de mi hija se hubiera traducido en un compromiso diario y semanal de lo que significa ser padre? ¿Por qué se necesitan experiencias traumáticas para mostrarnos lo importante que son nuestros hijos? ¿Cuándo aprenderemos que la pérdida de nuestros hijos no será menos dolorosa si es más resultado del descuido que de la tragedia. Oremos, Señor, hoy he hablado muy personalmente, de una manera que no lo hago a menudo. He hablado desde mi perspectiva como alguien que batalla como padre, a otros que sé que están batallando con lo mismo. Es una batalla diaria, es una lucha que nunca ganaremos por completo, Y sin embargo, si no se nos recuerda a menudo y de manera penetrante de tu palabra y unos a otros de la importancia de nuestro compromiso, entonces un día nos uniremos para llorar la pérdida de influencia en nuestro hogar. He dicho desde mi corazón las cosas que sé que son verdad, las cosas por las cuales me esfuerzo, a fin de poder animar a otros de nuestros hombres en esta lucha y en esta batalla. Te pido en oración que eso sea lo importante que oímos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. son enseñanzas que sirven y se aplican a todo padre que me esté oyendo y a todo hijo o hija que me esté oyendo. Por cierto, con los debidos ajustes también sirven para toda madre que me está oyendo. El énfasis ha sido en el padre, desde luego, porque el domingo pasado se celebró el Día del Padre en los Estados Unidos de América y en muchos otros países del mundo. Por eso hemos hecho este paréntesis en la serie actual de mensajes.